De Barrios Populares, y en ese sentido estamos con l i l a Calderón de la Mesa Nacional de Barrios Populares. ¿Cómo estás, l i l a Muy buenas noches. Bueno,、eh, bueno, hablábamos en la previa de esto, de, bueno, es motivo de celebración ¿no? por esta reforma de la ley de Barrios Populares, que en principio en números、eh, planteamos que se podrían frenar 200 desalojos, al menos. Sí, la verdad que eso en principio debería, debería no, no haber desalojo por lo menos en el país.、Ah, sin embargo, en el día de ayer, mientras estábamos en el debate en el Congreso, hubo un desalojo en la provincia de Salta, porque ya habían amenazas en, más de 200, en 200 lugares distintos de desalojo para vecinos y vecinas de 200 barrios populares.、Eh, esto lo frenaría. La verdad que、eh, hemos logrado,、eh, entre todos, tanto lo, la Mesa Nacional, los barrios populares y las organizaciones sociales, poder frenar esto.、Eh, ya fue promulgada hoy. Para nosotros es t o un logro y una alegría enorme poder decir que contamos con una ley. Lo que se votó ayer fue la reforma. La ley la tenemos desde el 2018. También peleamos un montón para que salga. Hoy peleamos por la reforma y se terminó votando. Lo que nosotros queríamos, así que más que contentos por los logros. Bueno, en ese sentido está la ley también, bueno, la ley de barrios populares también demanda el financiamiento ¿no? para lo que es el desarrollo y urbanización de estos barrios. Y en ese sentido, ¿cómo están las、eh, gestiones ¿no? con distintos sectores del gobierno? ¿Cómo para que、eh, se garanticen los recursos para que cada vez más personas puedan vivir en las mejores condiciones? Bueno, en principio, la misma ley crea、eh, en el 2018 la Secretaría de Integración Socio-Urbana, que es la que de alguna manera está trabajando en los territorios、eh, barrio por barrio.、Eh, obviamente que los barrios tienen que estar organizados. Nosotros lo que planteamos en la ley es que el 25% de las obras sean、eh, encaradas por los vecinos y vecinas de cada barrio popular. La, para nosotros,、eh, durante este tiempo, estos cuatro años. Se han visto mejoras en los barrios de tanto infraestructura eléctrica como la red de agua, como la red, las calles. Se, se está notando que se h a hecho trabajos en muchísimos barrios populares de to, en todo el país. Esto viene a reforzar ese trabajo y esperemos que,、eh, bueno, ahora estamos también planteando lo del presupuesto, porque la ley sin presupuesto tampoco tiene mucho, mucho sentido. Entonces, queremos que sea incorporada dentro del presupuesto anual y、eh, que cuente con un aporte directamente、eh, que vaya financiando a través del impuesto a las grandes fortunas, un aporte al Fidel Comiso, para que siga desarrollando lo que veníamos trabajando en distintos barrios populares actualmente. Eh, eh, Lila, te consulto. Eh, recién decías que bueno, mientras se votaba la ley, justamente ayer ya había, hubo un desalojo a pesar de, de, de la sanción n o de la ley. Este, ¿cómo, ¿Cómo se frena esto y cuándo de alguna manera empieza a ser efectivo? no? Mira, no debería suceder desalojos con vecinos que ya tienen el certificado de vivienda del r e n a b a p En Neuquén, hace un, ya como do, un mes y medio, dos meses, sucedió algo parecido. Y en tres días le tuvieron que devolver a los vecinos la llave de la vivienda por ser un barrio r e n a v a b un barrio que está dentro del Registro Nacional de Barrios Populares. Esperemos que en Salta suceda lo mismo y que si vuelve a suceder en otro lugar, pase exactamente lo mismo. No pueden tocar por parte del Poder Judicial,、eh, de la Corporación Judicial, barrios que están dentro del registro. Más allá que quieran meter la mano ahí, no se puede porque están dentro del registro, justamente. Son barrios que están protegidos dentro de la ley. Eso no quita que no lo intenten. Entonces, por eso hay que organizarse. Bien, bueno, y en ese sentido, digo, el está el planteado el tema de la organización, la necesidad, ¿no? Sobre todo para que vecinos y vecinas puedan、eh, no solo reclamar los derechos, sino、eh, garantizarlos, ¿no? En algunos aspectos, porque también, bueno, hay muchas tensiones que a veces tienen que ver con ¿no? los distintos signos políticos de los gobiernos y a veces. De ciertas contradicciones、eh, y, bueno, y enfrentamientos con lo que es el sector inmobiliario, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, había una mirada muy fuerte con respecto a la propiedad privada. De hecho, la ley ahora ampara que la Secretaría de Integración tenga como muchas facultades para empezar a plantear lo de las expropiaciones a nivel territorial. Nos costó mucho llegar al AVE, que es el organismo que debería empezar con esas expropiaciones, que durante estos cuatro años. La verdad que、eh, había gestionado fuertemente dos, dos expropiaciones, es una vergüenza decirlo. Pero、eh, una era en Buenos Aires, en el barrio, bueno, no me voy a, no voy a recordar, pero el barrio se llamaba Pueblo Unido. Y otra era justamente en Viedma, el barrio Progreso.、Uh -huh. eh, esos eran los dos barrios que habían avanzado dentro del de、eh, AVE. Pero nosotros habíamos presentado alrededor de 400 barrios populares. Y nos no, fuimos incluso a reuniones que tuvi, o sea, presenciales con el AVE, porque entendíamos de que estaba como quedándose atrás del reclamo de las expropiaciones en el marco de las emergencias. Vamos a seguir haciéndolo. Yo creo que, que la, la ley sale como todas las leyes: hay que elaborarla mucho, hay que t r a m i t a r l a un montón,、eh, porque entendemos que ni el Poder Judicial sabe qué significa la ley de barrios populares. Y cuánto, hasta dónde、eh, tiene el alcance y los derechos que tiene la ley. Entonces, como que va a quedar como a criterio de los vecinos y vecinas,、eh, poder hacer respetar esos derechos. Para nosotros, no solamente se ganó la suspensión de desalojos ayer, sino que también、eh, tenga perspectiva de género, que los vecinos en los barrios, que a la hora de entregar un certificado de vivienda, la titular sea una, una vecina, que haya、eh, un. Un tratamiento tanto、eh, social como ambiental en los barrios populares.、Eh, otras, son derechos que, que, que ganamos ayer. O sea, No solamente la cuestión de los desalojos, que era fundamental, la incorporación de nuevos barrios que quedaron afuera del primer registro. La verdad que fue un, un triunfo、eh, y un trabajo muy fuerte que hemos hecho tanto los vecinos y vecinas, la Mesa Nacional de Barrios Populares. Y las organizaciones sociales para llegar a la distancia que estamos hoy. Exactamente. Bueno, Lila,、eh, para, como para repasar y ordenar la información, lo que planteabas recién era lo que fueron los cambios específicos ¿no? de esta reforma a la ley que tienen que ver con、eh, la posibilidad de acceder a la propiedad, la cuestión、eh, socioambiental ¿no? eh, y qué otros puntos se podrían plantear como partes de esta reforma. Eh, la cuestión de género la c u es t i ó n género de es fundamental para, para nosotros, que tenga perspectiva de género la ley y que a la vez、eh, en los territorios se entienda de que las mujeres tenemos que tener.、Eh, es, esto más que nada fue planteado porque hay muchísimas、eh, cabezas de familia que son mujeres y que finalmente quedan o solas eh, y eh, siempre hay una disputa con respecto a lo, a lo, a lo de a lo que, quién se queda con la vivienda. Entonces. Más allá de todo, consideramos que tiene que tener perspectiva de género.、Eh, cualquier ley hoy debería tenerla.、Eh, otra como ley fundamental, bueno, creo que están todas. Y la otra y la más, una de las más importantes de las reformas fue la incorporación de nuevos barrios. Más de 1.100 n u e v o no recuerdo bien el número, de, entran dentro del RENAVAP. O sea, son barrios que están ya dentro del registro. Por eso se suman. Son 5.680, una cosa así, no me acuerdo bien, son más de 5.000 barrios en todo el país. Éramos 4.400 y algo, y ahora sumamos un montón de otros barrios que,、eh, que existen, que están y que incluso、eh, en el primer relevamiento no salieron. Esperemos en algún momento poder sumar aquellos que. Eh, aquellos barrios que nacieron a partir de la pandemia, que también son un montón de vecinos que no hay que desconocer que es una realidad y que están y que, que también vamos a estar poniéndole el cuerpo en el momento que los quieran sacar hasta que podamos incluirlos dentro del registro. Bueno, Lila, muchas gracias. Evidentemente, una gran victoria ¿no? de las organizaciones sociales, está la ley y esta reforma. Que se terminó de efectivizar ayer.、Eh, te mandamos un abrazo grande y bueno, vamos a continuar en contacto para seguir hablando de este tema. Un abrazo, chicos. Bueno, a hablamos í h con Lila Calderón de la Mesa Nacional de Barrios Populares sobre la reforma de la ley que, bueno, como decía, implicó un aumento en la cantidad de